Estamos de, de verdad Estábamos entrando así Medio desde el fondo Pase, pase, pase Bueno, permiso Acércese. Permiso Buenas noches Programa 527 De presión Escuchar ¿Cómo le va Julián Nelenzo? Bienvenido a Argentina Óptimo Jatimato va Para usted y toda su familia Ahí ya que estamos Para toda la comunidad judía En Argentina Y el resto del mundo Y Yom Kippur El Día del Perdón Seguimos con nuestra versión operación Escuchar Ecuménica Así es Muy pronto haremos uno especial por el mes de Ramadán uh -huh. y... Eh... Sin ayuno, en este caso. ¿eh? Nosotros este, no, nos vamos a permitir no ayunar. ¿Qué nos toca también? ¿El cuanza puede ser? Ah, no lo sé ese. ¿eh? Hasta ahí no llegué. Mm, tiene que haber más. Muy pronto... dejaremos la música de lado y nos dedicaremos a hacer eh, divulgación de culturas foráneas. Así es. <risa> eh, programa 527, programa que eh, eh, comienza con el relato de cada uno de los integrantes de él mismo sí. en su salvación del rock. ¿Usted salvó el rock? Mm, leer a pers una y otra vez cuenta como salvar al rock. No, no. Peirce no, no. No, no, no es rock. No, al rock, definitivamente. No salvó el rock. No, no, no. Yo debo agradecer al señor Sebastián Rubín, que sí, salva el rock. Una el, y pop, otra vez. Una y otra vez. Este, que estuvo colaborando con este, cierta banda de la zona sur del Gran Buenos Aires, que está grabando su disco. Bueno, Rubín fue, grabó los coros de un tema. Un disco eterno. El, sí, es el Chinese el, Democracy sí, del sí, Indy Nacional, sí. más o menos. Estuvo ahí Rubín metiendo coros, voces, primeras voces, en, así, con una profesionalidad. Este, y después fue secuestrado por esa banda que se lo llevó a la sala de ensayo y lo obligó a hacer covers de Dylan, de Velvet Underground, los Beatles y del mismo Rubín. incluso. Así que vamos a agradecerle al, al amigo Sebastián Rubín que va a estar tocando, digo, este, ya que ya que lo nombramos, va a estar tocando este sábado en el ciclo Music is My Girlfriend en Unión de Benevolenza, esto es Perón al 1300. Vuelve Music is My Girlfriend, una buena noticia. De hecho volvió este fin de semana, sí, sí, acá. ciclo itinerante, va uh -huh. con varias sedes. Uh -huh. También está haciendo un ciclo interesante la gente amiga de Sadness. Sadness, el amigo Janín. Sí, sí. Digo, para seguir con el ecumenismo Es cierto Bueno, que tenga un solemne ramadán Ahí está Mi amigo, yo soy su amigo judío, él es mi amigo árabe Ahí está Y hacemos la paz entre los pueblos Yo tengo también un amigo gallego Ah, tiene un amigo gallego ¿Es ese ese que viene ahí? Ese, que es como Gallagher, pero cruza con Sabina Está bien, que pase, que pase ¿Cómo le va, Maximiliano Romero, productor ejecutivo de Operación Escuchar? Buenas noches, ¿cómo les va? Estuvo salvando Al Rock Sí, hace un par de horitas... Uh -huh. Ah, la, recién, recién, una salvación recién, reciente. Recién, reciente, uh -huh. en la trastienda, uh -huh. donde se estaba desarrollando la última jornada del Latin American Music Conference. Qué lindo eso, eso es muy cheto, ¿no? Suena muy lindo, uh -huh. suena muy lindo. Nos vendimos finalmente a las corporaciones tras casi tres años del programa, ya era hora. Entramos a la industria cultural. Sí, nos vendimos por lado gratis y cerveza. Como siempre, el peor postor. Sí, <risa> está bien. Era ahí en la trastienda, era la última jornada... Luego de las conferencias se eh, uh -huh. abría el público para los shows. Se lloraron la quinta notebook del ciclo, ¿no? En dos días, sí. En dos días, sí. cinco notebooks. Bien. Bien. Está mal. Ves? Sí, sí, sí. Un sí. buen promedio. Un promedio. Alguna conferencia interesante, por ejemplo, tal vez vinculada a los medios de comunicación. Sí. ¿Cómo hacer no, no, dinero haciendo no. programas de radio o no? Aplicación de nuevas tecnologías en base a los medios de comunicación. Sí. A mí me dijeron de no. lado y se gratis y se fue. Ah. Sí. Bueno. El, la noche abría, digamos, con una especie de banda soporte antes de los turistas Que era, ¿cómo decirlo? A ver, era como un dúo onda Simon and Garfunkel, una uh -huh. cosa así Pero cantando canciones de Mambrú, esa onda A ver, dos eh, personas Si y se llama eso no. No. <risa> Dos personas ¿no? que cantan con sí. su guitarra Haciendo canciones al estilo Mambrú ya gente de unos 35 años Bueno, te joven, o sea, del pior. <risa> Sí, un poco peligroso igual, bueno. me parece uh -huh. Y luego, si sí, de un intervalo de 10, 15 minutos Llegaron los muchachos de los turistas ¿Y qué tal? Un muy bonito show Hicieron sí. un muy bonito show sí, sí. Están tocando... Siguen negándonos, sí. ¿no? Siguen sí. este, diciendo que no nos conocen no, sí. Absolutamente, sí, ah. sí, sí, sí, sí Bueno, y hacen bien Sí, claro Algún ciclo en el que noto que banda de turistas Todavía no, no está confirmado, ¿no? Por ahora todos los ciclos tendrán a banda de turistas sí. En su alineación Así es Nos sí. alegramos por los muchachos Así es ¿Abrimos este programa musicalmente hablando y no hablando de hablar? Sí. Bueno, abrimos con MQN, una banda brasilera, banda que supo formar parte de la grilla del Music is My Girlfriend. No sé si este año también repiten, posiblemente. Ah, no. Acá me confirma Silvi de Skater Records que no, que no van a estar en este año. Estuvo... Están muy peleados ellos, eh, Silvi y los MQN, después de aquella visita que tuvieron en nuestro programa, se pelearon de una manera terrible. T estaba tratando de recordar qué habían hecho en esa visita. Eh, además de descabiar a lo cosaco, Tocaron un par de temas. Me acuerdo que habían hecho un cover de él, mató a un policía motorizado a sí. capela. Amigo Piedra, Amigo Piedra ¿eh? a capela, sí, sí, sí. Con, este, con este, solo de vapores alcohólicos. Mientras degustaban un Malbec. Así No es. me olvido, sí, Vamos a abrir con MQN haciendo un tema que se llama Surfing, que tiene una particularidad. Usted me explicaba y yo no entendía. Así es, es el primer tema hard rock uh -huh. que tiene solo de Teremin. Ah, a ver cómo suena eso. Que Sí, tema que hacía mucho que no pasábamos y hoy tuvimos ganas de pasarlo nuevamente. Se trata de Pescadas, la banda de Monte Grande. El tema se llama El Sol. Es un hit, es, ¿Es una estructura. Sí, sí, sí, claro que sí. Grabado en 1960 y cuántos. No, hace apenas un año, pero tiene un sonido de aquella época. Quizás lo tenían guardado de aquella época y recién lo sacaron el año pasado. Estuvo atravesando algunos cambios, la banda, cambió de integrantes. Esperemos que conserven ese sonido y esa imagen. Está bueno ver las eh, vestimentas, las caras, las actitudes. Gente extraña. Sí, sí. Como todos los que salen de Montegrande. Y aprovechamos también para saludar al amigo eh, va, Claudio Pombiño. Sí, sí. Bueno, de, es que Monte hay Montelano. que hacer una pausa. Sí, sí, sí. Corresponde. Uh -huh. Y a Darío Carcino, ya que estamos. Que son, digamos, quienes nos conectaron con la gente de Pescadas. Y ya que estamos, saludos a quién? Aguilespi. Ah, también Aguilespi, sí, sí. ¿A qué otro Montegrandino? Horacio Cávac Horacio Cavac? Sí, Horacio mm. Había alguno más, eh? me estoy olvidando de uno que tiene que estar sí o sí Ya me va a salir Bueno, ir. el Paz Martínez El Paz Martínez, claro. ¿Sí era ese, eh? sí, sí, el Paz sí. Martínez Y el intendente seguramente que debe ser una persona muy talentosa No, ya está, me acordé ¿A quién? Pauletti, no es de Montegrande. Adrián Cayetano Pauletti, sí, claro que sí. Si la gente recibe cartas en Montegrande es porque Pauletti es el cartero de Montegrande. No, no. El único cartero de Montegrande no es, es Adrián Cayetano Pauletti. No es cartero, es notificador fiscal. O, o sea, sea que si cuando recibe... no ven llegar a Pauletti. La gente es huye. Pájaro de Maragüero. Así es. Siempre hay más de una versión de los hechos, iguales, pero diferentes. Respetuosas y fieles, libres, deformes, iguales pero diferentes. una versión una sección quiero decir la de versiones que de vez en cuando reflotamos sobre todo cuando tenemos cuando no tenemos nada para hacer nada para pasar es nuestro comodín una sección que desde subtítulos este, indica que se trata de versiones de canciones hechas por otros artistas esta versión no está aislada está en medio de otras versiones todo del mismo artista así es está, este es un disco editado por el sello eh, Ava Records Un sello que edita habitualmente ediciones dobles. Pero en este caso tiene una particularidad, porque no se trata de dos discos iguales. Generalmente A.B. Records edita el disco de un artista en una versión doble. Es decir, viene el, la edición con dos discos iguales, uno para regalar, dicen ellos, para regalarle a un amigo. Es una muy buena medida. Yo no sé por qué no lo imitaron, por qué no le robaron la idea pues a la gente del sello. Igual sigue circulando todo por MP3, sí, claro. pero como regalo, como bonus, no está mal. No está nada mal. En vez de prestar, uno el disco le dice, toma, te regalo. Sigue siendo ilegal, ¿no? La, el préstamo de discos. Sí, claro que sí, claro que sí. Pero en este caso, decía, eh, Ava Records editó eh, el disco de Cautiva Mambo de Turista y... Como bonus CD, un disco de covers, de versiones de Rafael. Cuentan los muchachos de turista que cuando estaban grabando el disco original, Mambo de Turista. se de Cautiva. Se quedó con Mambo de Turista, dijo Turista. Dijo Turista, ¿no? Arrancamos hablando de Banda bueno, de Turistas. vamos con Cautiva. Cautiva es la banda. Eh, cuando estaban grabando Mambo de Turista, recorrieron el Parque Rivadavia y encontraron un disco de Rafael, de grandes éxitos de Rafael. Y este, tanto se, se coparon con ese disco que decidieron grabar un disco de covers de Rafael. Es rockero, Rafael, ¿no? Es, es la versión original de Jim Morrison, eso todo el mundo lo sabe. Es a ver, estoy pensando como un Bowie iberoamericano. Sí, claro, claro que sí. Porque sí. tiene su parte americana. Nació en España, Nació en España pero España. es casi un argentino más. Sí, acá desarrolló una carrera más que exitosa, sí, sí. Yo soy aquel, es el tema, un tema que se hizo conocido en. hace. Bah, se hizo conocido por Rafael, obvio, pero hace poco, hace unos años tuvo su versión. Eh, por otro artista y no me acuerdo cómo se llama que fue cortina de una novela que tampoco me acuerdo cómo se llama pero esta es la, la bailaba de... Adrián Suar eso es lo que puedo asegurar ah, Yo soy aquel de Rafael por Cautiva Yo soy aquella Cada noche te persigue Yo soy aquella Que por quererte ya no vive La que te espera La que te sueña La que quisiera ser la dueña De tu amor De tu amor Yo soy aquella Que por quererte da la vida Yo soy aquella Stando lejos. de Infinito Paraíso en el sub. Ella no me vio, pero yo sí. Y me acordé de esta muy buena versión del tema de los brujos que hacen en su disco eh, Sub-Zero creo que se llama. Estaba el torso, me imagino, de la cantante en un vagón y eh, dos vagones después, las piernas. Las piernas más largas del rock independiente actual las tiene la cantante de Infinito Paraíso. Que, que tiene nombre. Sí, la María Susini del rock, también. Es verdad. Es muy parecida a María Susini. Seguiremos con este análisis pormenorizado uh -huh. del físico de cada uno de los artistas que pasen por este programa en la segunda mitad de uh -huh. Operación Escuchar. Después de esta tanda. FM 88.7, frecuencia modulada estereofónica. Yo amaba los tocadiscos. Mi padre tenía un viejo tocadiscos. He puesto discos que tenían media pulgada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 FMP3. <risa> Ahí te lo doy gordito. Bueno, a... La tribu. Hostea su sitio en el server.com. Centro Cultural de la Cooperación. Avenida Corrientes, 1543. Agenda. TheCulturalCoop.org.ar. Música. Jueves 30, 22 horas. Demián Naón. Trova. Sala Osvaldo Pugliese. Localidades, 10 pesos. Las personas generan muchos sonidos. Ah. FM 88.7, 88. 88 frecuencia modulada en serio jonita. En Juventud, ahora, banana, delica. <música> <ILJA> los menores a elegir, ostante los menores eligiendo naranjas, dulces, jugosas, tres kilos. El caramelo, zavala de leche, no se lo pierdan. Llamó este caramelo, zavala de leche, por mi edificio, hay caramelo, perdigote, <música> Menos silencio Damas y caballeros Se roga tengan a téngala, bien apagar sus celulares Acomódense y dispónganse A disfrutar de una nueva OECC A algún artista del programa, habitualmente antes de la OSS, escuchamos un tema desde el disco. En este caso, como Diegues vino sin disco, pero vino con su guitarra, le dijimos: Bueno, entra tocando. ¿Cómo estás? Bienvenido, bien, Diego Llevo bien. el disco a todos lados. Está bien. <risa> Nunca salgo sin ella. Eh, cuando este, nos propusieron tu visita, nos eh, dijeron que eras algo así como el líder del movimiento anti-folk. Eh, sí. ¿Es tan así? ¿Es tan así? ¿De qué se trata eso del anti-folk? No sé, es un movimiento que empezó en Nueva York en los 80, en realidad, uh -huh. y después en los 90 tuvo su auge como con, con gente conocida como Beck, o uh -huh. Regina Spector, un montón, hoy en día Jeffrey Lewis, o en un momento Monty Peaches, y bueno, me digo como que es eso, medio folk, medio punk, yo uh -huh. lo llamo como punk de fogón. Punk de fogón. O todo, es en bien. cualquier lado. Uh -huh. es, es más lindo punk de fogón que... Y me gusta más. Sí. Sí, es que, que toca folclore, bueno, me un tema de la Sole un poco más punk, pero sí, pone fuego está bueno. Te vamos a pedir un tema de la Sole en versión punk. Mm, te puedo revolver el poncho. Pero. <risa> <risa> Recién nombrás a los moldy pitches y también cuando este, este nos hablaron de vos, nos contaron que Adam Green en su última presentación acá en, en <risa> Argentina, medio que te dedicó un tema, son medio amigote. De, de... No, lo conocí, lo vi un par de veces este, y parece que es un pie de buena onda. Uh -huh. Entre mi poco inglés y su poco castellano, como que pegamos buena onda. Y nada, en realidad, de él me gusta mucho su primer disco solista, que es Garfield, que me parece lo mejor de la música del 2000 en adelante en el mundo. Uh -huh. Después, los más discos sí están buenos, pero ya cuando lo ponen violín y esas cosas, es como que están re buenos, pero me gustan menos. El primero es como bastante crudo y, y bastante mal grabado. Es más cercano a lo que ah, hacía antes en Molly Pitch. Sí, es más cercano a lo, que, a lo que me gusta a mí también. Uh -huh. O a lo que puedo llegar a hacer yo también. ¿Y es verdad esto de que te dedicó te, te un tema? Sí, me dedicó un tema. Pero, ¿eh? ¿Hay, hay una historia entre ustedes, así, ¿no? ¿sí? Sí, novios <risa> en época. Hace mucho. ¿Tá. ¿Hablabas recién? hablabas, cantabas recién sobre un viaje a Salta. Sí. Que es un vaticinio. No, es, es un. es. es una rutina. Ajá. Cada tanto voy a Salta. Tengo muchos amigos allá. Eh, y como que la paso muy bien allá. Entonces trato de una, dos. Tres veces por, por año, si puedo, me una vuelta por allá. Y vas a, en plan visitar amigos y de paso tocar Sí, en plan visitar a amigos, tocar y disfrutar de la naturaleza salteña que está buenísima. Uh -huh. Y allá cuando tocas, este, en, ¿en qué escena te, te, te, te, te No te hay interesa? mucha escena de nada en Salta en realidad. Uh -huh. Así que toco en fiestas de amigos o en cualquier lugar o mismos fogones. Allá hay mucho como el tema del fogón y eso, como que van a lugares y prenden un fuego y, y hacen unos carnés y eso. Es que... que está bueno. Eh, vas como el embajador por, del punk por, de fogón. Sí, como el porteño. <risa> Pasar el fernet porteño. <risa> ¿Las otra? Ah, sí. Dale. Este reconocido. se la cogió, y yo en la sección a a a Eso fue un cover de dos minutos que le versioné Este es medio dark Ah no, te voy a tocar uno a Carolina, que me lo pidió otro tema que es sobre mi barrio, que da curiosidad también mi barrio la calle salta. Hello escuchar antes de subirse a la camioneta que lo llevará de gira por Salta oh, por los arreglo. pavones de Salta que la arreglen <ríe> ya a ver, a ver algún mecánico que se cope sí. y arregle esa camioneta billete <ríe> <ríe> <ríe> tenés un MySpace sí MySpace es MySpace barra YoAmoDiegues ya está Yo amo Diegues. Punto com punto millones <ríe> ahí está gracias por venir no de nada gracias a ustedes otras voces otros ámbitos La operación Escuchar orienta la antena hacia otras músicas. Sumate a la campaña Bastard Rock. Que basta de rock ¿Estará registrado eso de pan de Fogón? No sé, pero mañana a primera hora vamos Sí, sí, ¿eh? sí ya mismo sí, sí. Lo escucharon acá primero me es. no escuchar uh -huh. Ya veo que dentro de seis meses se Es tapa del no sí, Él sí va a empezar a hablar del pan de Fogón uh -huh. Ya aparece entonces No nosotros... me vengan con el Adrogue Sound sí, de sí, sí, sí. A mí, denme Punk de Fogón Cuando salga en el sí, ya nosotros nos habremos aburrido del sí, claro, pan y el fogón, Negaremos a Diegues. Sí. Ahora es nuestro género favorito. Así es. Pero eh, basta de rock, decía el separador, y es una campaña que hemos iniciado hace ya casi tres años. Una campaña que, como todo lo que hacemos nosotros, no tiene ningún resultado positivo. Sí, sí, sobre todo la parte de basta de la industria del rock que está pasando por su mejor momento. Sí, sí, sí, a pesar de todos nuestros esfuerzos. Eh, Ulises Conti estuvo hace un par de semanas, quizás más, en este programa acompañando a Lola Arias, presentando el disco del El Amor es un Franco Tirador, que es la banda de sonido de la obra de teatro. El Amor es un Franco Tirador, una obra de teatro escrita por Lola Arias, escrita y protagonizada por Lola Arias. Y estamos Ulises... en condiciones, perdón, ya estamos sí. en octubre. Ya es tiempo de hacer un balance. Tal vez me pegó esto de Yom Kippur, de sí. poner en la balancita del bien y del mal. sí Pero el disco de Ulises Esconti y Lola Arias, a esta altura de los acontecimientos, sí. ¿puede ser considerado uno de los discos del año? Junto con el de Mentets, para mi gusto. ¿Mm? Vamos anotando. Vamos anotando, sí, sí. Este. Esos dos me gustan ¿eh? como candidatos a disco del año. Son grandes discos. ¿La hora del sonido salió este año o salió el año, el año pasado? ¿Comienzos de este año puede ser? Quizás comienzos de este año. También ese puede, puede estar ahí anotándose. Decía que Ulises Conti cuando vino a acompañar a Lola Arias nos dejó su disco, porque él hace música solo también. El disco se llama Los Pacientes y es un disco de música de cámara. Es un disco de orquesta, una orquesta. Este, compuesta por a ver, violines, violas, chelos, contrabajo, trompeta, trombón, flauta, clarinete, vibráfono, piano Y hay una guitarra dobro ahí como único instrumento este, no habitual en estas formaciones ¿Qué lo metemos? ¿En el grupo de cantautores con orquesta junto al no. resto? No, porque en este caso se trata de todos temas instrumentales Entonces... Este, Tacho, entonces, los de cantautor, canta o saquelo, un cantautor que no canta. Posiblemente. Es un compositor y director de orquesta, en todo caso. El tema el disco fue grabado entre Francia y Argentina, por eso hay muchos músicos franceses en, en, en la formación de esta orquesta. Y de Los Paseantes, que así se llama el disco, elegimos un tema que tiene nombre de banda de cumbia. Se llama Los Paracaídas del Amor. Ah, yo los vi con Los Leales. El auto favorito de los músicos argentinos Ahí está Willy Crook y sus funky Torinos Y acá está el Torito de Don Burro Ah, Torito es por Torino Claro, tirando cambios te veo salir el doble boca Que es el carburador del Torino Se hace sentir, brillan las llantas, el escape también Suena el motor que son los latidos de tu corazón. Yo tenía mi tutú y mis zapatitos de baile y de repente me sacaron los zapatitos y me pusieron unas botas tejanas. Así es este programa de Night pasamos Pasamos de del punk de fogón a la música de cámara y de ahí al rock and roll más este pomelo sin con solución de continuidad. Esto no es rock pomelo, esto es rock sureño. Rock sureño, Don Burro, banda que nos envió su disco a Lambaré 873. No ganaron ningún concurso, no le hincharon las pelotas a sus familiares para que que los voten en ninguna página, agarraron, mandaron un disco a esta dirección, nosotros lo escuchamos lo pasamos. Así de sencillo. ¡Una porquería! Y sí, porque este, ellos este, suenan en la radio sin tener que andar poniendo plata, sin tener que andar este, molestando gente. Digo, una porquería para nosotros, que sí, somos los únicos que no hacemos concursos. Así es, así es. Nosotros no hacemos concursos, no nos llenamos de dinero eh, explotando músicos. Así nos va también. Así pero es re fácil explotar música. Lo peor de todo es que se viene el tercer cumpleaños de Presión a Escuchar se Y este, seguramente organizaremos un festejo en el cual perderemos muchísimo dinero Dinero que este, se sumará a todo el dinero que debemos aún de estos tres años de programa mm, No se me ocurre un plan B ¿Qué va a ser? Entonces va a tener que ser así Exportación de federina habíamos tanteado el mercado Pero de repente se puso medio extraño mm, todo No sé si da, eh. me parece que no da Habíamos pensado en cotizar en bolsa, también, pero tampoco también. era... Justo cuando, no, justo cuando el capitalismo logra convencernos, empieza a caerse. ¿Habrá que seguir pasando música? Nada más. ¿Seguir haciendo estas pegatinas raras? Así es, así es. Este programa se termina porque ya llegó la gente de FMP, FMP3 sí. acá en la tribu. En las demás radios este, seguirán otros programas. En las demás radios que sintonizan sí, sí, sí. operación escuchar fm de rock sí, ahí en bar del plata sí, señor un saludo al amigo pampinato que se enoja cuando yo digo que la tanda nos llena los bolsillos de dinero eso es. Sí, sí, sí, sí, sí. es obvio si no venga a ver nuestros bolsillos <risa> buenos días a los oyentes de The rock este programa sale a las 9 de la mañana Ah, qué buen desayuno eh. y también sale a la noche de rock los fines de semana También en Zona Indie, sí, un abrazo, una gran página. Sí, sí, sí. Zona Indy, si quieren estar actualizados, y unarradio.com.ar. Y muy pronto. Ah, Jatimato va también al amigo Cohen de, de, de radio.com Y volveremos, volveremos a Radio Universidad de la Plata en breve. Así es. Este programa se termina, decía sí, este programa que hicieron el señor Maximiliano Romero en la producción y en, comentando hoy su este, visita por el recital de Banda de Turistas. El amigo Camilo García en la operación técnica, a falta de Guadalupe Fernández. El auténtico Camilo García. Eh, sí, sí, sí, no me venga con mobileros, ni noteros, ni músicos. Julián Ellensby en la conducción. Leonardo Acevedo en la conducción de este programa. Así es, nos encontramos el próximo miércoles en el programa 528 de Operación Escucha.